Hola, Sheila. Hola, hola. Ahí te escucho, ahora te escucho. ¿Cómo estás? Muy bien, Sheila, la verdad es que espero que vos también, que es una tarde agradable, digamos, pero además este, espero que estés bien como para poder hilvanar más o menos una explicación de qué es esto de tener un club de litigación en La Pampa. Bueno, espero, espero poder. <risa> eh, bueno, el club de litigación es algo que nació hace muy, muy poquito, el 23 de mayo recién. Eh, lo cierto es que todavía no tiene personería jurídica por todo este tema de la pandemia y del COVID-19, así que estamos en pleno papelerío. Pero bueno, en pocas palabras, el club de litigación lo que busca es eh, que la sociedad, por lo menos pampeana, tenga un acercamiento con, con el sistema judicial eh, más precisamente con, con el derecho penal, que es lo que, lo que nos gusta a los ocho socios fundadores, eh, así que más o menos va por ahí la mano. Muy bien, muy bien. ¿Para qué sirve Ceila para estudiantas y estudiantes de, de leyes? Es muy claro, es muy obvio, pero ¿para qué sirve eh, tener un equipo de litigación como el que tiene ahora la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas? Bueno, eh, en principio, eh, para aclarar, eh, el club de litigación eh, es una entidad autónoma, no va a tener, no, no surge, digamos, de la facultad. Si bien tenemos el apoyo del decano y gracias a él nos conformamos porque nos capacitó y nos formó, eh, lo cierto es que nuestra idea es tener una personería jurídica aparte y, y, y funcionar de manera independiente. Muy bien. El club, el club de litigación, como hay otros en, en, en Argentina, El fin que tiene es eh, depende digamos, del sistema judicial que, que tenga cada provincia. Nosotros, En este caso, nuestra idea principal es fomentar un juicio por jurado dentro de la provincia de La Pampa, que si bien nuestra constitución provincial lo prevé, eh, no está regulado, así que nuestra idea es impulsar por medio de simulacros eh, esta idea y que la gente pueda acceder. Eh, seguramente estos simulacros, el día que se pueda, lo vamos a hacer en, en algún espacio donde cualquier persona pueda asistir de manera gratuita y pueda presenciar de qué se trata ese tipo de juicios. Eh, pero más allá de, de la litigación en sí misma, eh, nuestra idea es eh, poder conformar mesas de trabajo entre nosotros y cuando tengamos personas jurídicas con todas aquellas personas que se quieran sumar y poder investigar algunos temas que por ahí tienen relevancia social e eh, investigar y tener algún paper, no con fines académicos, no, la, la verdad es que nosotros no somos ningunos profesionales, ninguno tiene un posgrado, somos estudiantes de derecho, así que nuestra idea es investigar y llevar con un lenguaje llano a la sociedad y poder explicarle qué es el derecho, qué es el derecho penal, para qué están los derechos humanos, o sea, tratar de, de, de que la participación ciudadana se dé desde todos los ámbitos, no, no solamente impulsar el juicio por jurado. Muy bien. Zeila. ¿cuáles son algunas de las temáticas que este, están en el seno de la sociedad y que serían materia de estos intereses que provocan estar eh, sosteniendo e impulsando el club de litigación? Bueno, mira, justamente la, la, el empuje para formar esto en medio de la pandemia fue, digamos que el puntapié fue el, todo lo que sucedió cuando eh, las personas privadas de libertad en la cárcel de Devoto hicieron su reclamo en ese sentido, nosotros vimos que los medios eh, masivos de comunicación desinformaron mucho al respecto y ahí nos dimos cuenta que era, era importante sacar un poco o, o poner, por lo menos poner nuestro granito de arena para que no sea esa desinformación una cadena para que después la sociedad hable y hable por ahí sin entender. Eh, Fue nuestro, digamos, fue nuestro empuje para decir, bueno, acá podemos nosotros meternos y dar datos objetivos, lo que la ley fija, qué son los derechos humanos, por qué tiene legitimidad el reclamo, o por qué no, pero en definitiva no, no hablar de la desinformación, sino justamente investigar y poder armar una mesa de trabajo y poder explicar qué fue lo que pasó en ese momento en el medio de la pandemia y por qué se hace ese reclamo. Pero así como pasó en ese caso con las personas privadas de la libertad, hay muchos temas en empuja. En este caso hace poco pasó lo del desahogo sexual de este juez innombrable y también va a ser un tema que vamos a, a trabajar cuando podamos reunirnos eh, y poder formar algo en redes sociales y poder contar qué es eso, por qué está mal, o, o, o, sí, por qué está mal y, y cómo debería ser en la vida real según nuestra humilde opinión. ¿no? Claro. Pero así tocar temas puntuales que por ahí pasan en los medios masivos, la gente se queda con esa desinformación y nosotros ahí meter nuestro granito de arena desde datos objetivos poder explicar por qué nosotros consideramos que lo que está pasando no es como dicen los medios. Tratando de romper, si se quiere, esa, esa hegemonía del mensaje, Zeila, o, o, o interpreto mal. No, no, es, es eso, es eso. Buscamos Ese. eso, buscamos acercarnos a la sociedad y, y tratar de que el, el ámbito del derecho sea un ámbito restringido. Queremos que la sociedad participe y también entienda por qué nosotros, los estudiantes de derecho, o a veces ni siquiera los estudiantes de derecho, sino otras personas, pensamos de una manera totalmente distinta a lo que dicen los medios y muchas veces se nos juzga... Eh, y nos insultan incluso por pensar de manera distinta, pero nosotros tenemos nuestros fundamentos y es lo que nosotros queremos comunicar. Claro. Seila, la verdad es que es sumamente interesante, pero además el desapego con el que se están arrojando a una tarea que podríamos decir quijotesca, si, no fue, si fuera el quijote que todo el mundo cree. Pero este, la verdad es que está muy bueno, es muy interesante. ¿Cómo es este, formarse para poder ser parte del club de litigación o cómo le surgió a vos y a tus compañeras y compañeros esto de llevar adelante esta iniciativa, Seila? Bueno, nosotros justamente los ocho eh, fuimos a participar a una competencia nacional universitaria de litigación penal que la organiza el INESIP, eh, que es eh, una competencia en que nuestra facultad participa anualmente, en mi caso yo participé en el año 2018 y fue en la provincia de Rosario y mis compañeros, los otros socios fundadores participaron el año pasado en Tucumán. Muy bien. Eh, Lo cierto es que nosotros cuando llegamos a cursar esta materia que, que en el plan de estudio anterior se llamaba Adaptación Profesional de Procedimientos Penales y hoy se llama Taller de Litigación Penal, es como nuestro último, nuestra última materia eh, relacionada con la rama penal. Entonces como que nos queda ese vacío a los que tenemos pasión por este derecho eh, de que no lo vamos a volver más hasta que no seamos profesionales, y el año pasado en Tucumán, en el medio de la competencia, pudimos escuchar las voces de, de otras representantes de, de otras provincias que contaban cómo habían formado su club de litigación, y ahí lo tiramos como una idea, como dijimos, bueno, che, estaría bueno, ¿por qué en La Pampa no? Pero la verdad es que eso fue en noviembre del año pasado, y cuando volvimos, la verdad es que no hicimos mucho, nos quedamos más con la idea y algunos contactos que logramos hacer, pero no avanzamos mucho. Y este año, en el marco de la pandemia, eh, cuando el Poder Judicial, eh, en realidad el Superior Tribunal de acá de la provincia dictó la feria, eh, se convocó a los participantes del año pasado a hacer un simulacro de juicio por plataforma Zoom para probar si esto se podía dar eh, en el Poder Judicial realmente, o sea, si era factible poderse hacer un debate oral y otras audiencias preliminares por medio de esta plataforma. Eso fue el 15 de abril. Y... Y bueno, y ahí hicimos, hicieron los chicos, eh, yo, yo no participé más que estar del otro lado dando una mano y en la organización, pero participaron los chicos, hicieron la, hicieron la audiencia y a los dos días nos reunimos con un compañero y empezamos a, a, buscar, a buscarle una vuelta formal y legal a esta idea que teníamos y nos contactamos con gente de Corrientes que nos dio las, nos dio las pautas, nos no fue más o menos rumbeando por lo que nosotros queríamos hacer. Y, y ahí empezamos a trabajar en ver cómo se hacía un estatuto, cómo íbamos a obtener la personería jurídica, qué personería jurídica queríamos tener, cómo nos íbamos a llamar y qué objetivos íbamos a tener. Y una vez que más o menos teníamos todo formado, eh, convocamos una reunión por Zoom el 23 de mayo con el resto de los compañeros y, y bueno, y ahí se dio, se cumplió el sueño. Muy bien. Sheila, ¿había el acompañamiento de algún docente, de alguna docenta, de, de ustedes, de, de carrera, compañeros o compañeras ya casi después de varios años que les ayudó, que les dio una manito? Sí, sí. La verdad es que nosotros para llegar a esto estuvimos muy acompañados por el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, el doctor Francisco Marul, por la docente María Elena Greguar, eh, también nos acompañó el fiscal y el docente Cristian Casais, el doctor Rodrigo Villa y la doctora Vanessa Ranoquia de La Pampa, pero por otro lado también estuvimos muy acompañados por la jueza Leticia Lorenzo, que es de la provincia de Neuquén, así que estamos muy acompañados, no nos sueltan las manos, están siempre atrás nuestro. Muy bien, muy bien. La verdad es que es un recorrido bárbaro con un impulso que se siente se, se puede percibir en, en tu voz. Eh, Seila, esperamos que esto adelante con mucho suceso y que por supuesto sirva para que el día de mañana podamos disfrutar como ciudadanos y ciudadanas de La Pampa de un sistema que esté a la altura de la circunstancia y que use todas las posibilidades tecnológicas para resolver las dificultades y sobre todo la, la cuestión que tenga que ver con el litigio. Llegará tarde o temprano, Seila, el juicio por jurado a La Pampa. Y ojalá llegue muy, muy, muy prontito y que nosotros hayamos puesto un granito de arena para que, ello, para que eso suceda. Vamos a, a derribar eh, ese dicho que dice, va, un dicho no, la premisa, la premisa legal que dice que el derecho se presume conocido por todos y la verdad es que nosotros sabemos que eso es una gran mentira. Así que lo vamos a vamos a intentar por lo menos convertirlo en verdad. Ojalá que no sea un sueño muy lejano y que lo podamos concretar. Muy bueno, muy entusiasmante tu mensaje. Además, Seila, porque el trabajo que encaran parece que eh, parece querer destruir algo para poder construir otra cosa y eso también suena profundo y comprometido. Seila, te agradecemos este contacto, eh. Y bueno, ahora ya estás en nuestra agenda. Por ahí quien te dice prontamente, te robamos otro pedazo de la siesta. No, gracias a ustedes por el espacio. Estamos más que agradecidos por esto. Así que esperamos volver a contactarnos prontito con alguna otra novedad o invitándolos a algún simulacro. Muy bien, muy bien. Ya será la oportunidad entonces de hablar de esa formación de cómo soltar la voz, de cómo manejarse frente a los jurados y todo eso, a ver si ha habido clases de teatro y qué hizo falta. ¿Te parece? Perfecto. Para la próxima. Gracias, Seila. No, gracias a vos. Que tengas buen resto de la jornada, Seila. Ardoain es del grupo del club, Seila Domínguez Ardoain.